La pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba la daga Me mata, filuda la flama Sin calma Que de las manos se me escapa Pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola Estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las penas No rendirse al opresor Caminar Regido se temer